Hola Florencia, ¿cómo estás? Bueno, te saludo y te acerco algunos comentarios a partir del bello trabajo final que escribiste para la diplomatura, eh, que parte además de un lugar interesante, ¿no? Porque como vos decís, escuchar una conversación un poco al pasar, así parando la oreja cuando uno escucha a otros que ejercen discursos que sin pertenecerles los hacen los hacen carne, los hacen voz, los hacen cuerpo, como decís en alguna en alguna parte del trabajo, ¿no? Eh, creo que en la, en la conversación escuchada a Hurtadillas uno puede escuchar al mismo tiempo muchas conversaciones, ¿no? Eh, porque es como lo que circula el enunciado, el discurso flotante. Eh, cuando uno piensa a veces en los obstáculos para pensar un encuentro más pleno un encuentro que no sea necesario o susceptible de ser eludido o evitado un encuentro que trascienda este, los aparatos de control y normalización del sistema educativo a los que vos también te referís eh, creo que el, esa, esa conversación representa un poco un clima social, un clima institucional, entonces analizarla no es solo analizar una conversación entre A y B, eh, sino que es una invitación a formular una pregunta que vos también formulás, pero mediando el trabajo, y que me parece una pregunta interesante. Creo que es la pregunta adecuada, ¿no? ¿Cómo podría seguir esta historia? no ¿Cómo seguimos? Y creo que el trabajo además tiene la virtud de que vas tomando distintos textos de las distintas clases algunos fragmentos que ayudan a pensar eh, a partir de esta pregunta interesante que te haces me queda además resonando en los oídos la poesía hermosa de Mario Benedetti que pones este, como cierre del trabajo y el deseo de que bueno ojalá nos encontremos en persona en el coloquio no sé si la logística de la vida te permitirá movilizarte hasta la ciudad de Buenos Aires desde la bellísima ciudad de Merlo en la que estuve hace apenas unos días porque tengo un gran amigo ahí y lo fui a visitar así que bueno, ojalá que sí y si no será por la pantallita y te mando un abrazo